Her、radio Show. noches buenas noches mis amigos y mis amigas muy buenas noches mis colegas del metal saludos a todos y a todas espero que todos estén muy bien de salud económicamente y que también en el amor e s p e r a te todavía nos falta para febrero pero ya estoy practicando para el programa de cupido en febrero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 A través de la avanzadametallica.net con bases en la República Dominicana. Todos los domingos tenemos una cita aquí a las 6 de la tarde hora de Texas, 7 de la noche hora de Puerto Rico, donde Heavy Metal Mansion y la avanzada metallica estarán transmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show para todos ustedes. 120 minutos de puro metal pesado. Pero en adición a esas emisoras, tenemos otro conjunto de emisoras hermanas que también se dan a la tarea de retransmitir Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana en diferentes días, diferentes horas, desde diferentes países. Y entre ellas tenemos a César Radio Rock desde Bolivia. Tenemos a Salto Mata Radio Rock desde España. A Metal Corrosivo desde México. A Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. A El Túnel.co desde Colombia. A César Radio Rock desde su emisora The Classic desde Bolivia. A Radio Enigma desde Chile. A e Spectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Y efectivo esta semana, sí, señores, desde esta semana se une a la cadena de Heavy Metal Bunker Radio Show, la emisora rocktotalradio.com. Que estará transmitiendo todos los miércoles a las 8 de la noche desde Lima, Perú. Así como lo escucha la gente de Perú, se une a la cadena de Heavy Metal Bunker Radio Show a través de su emisora RockTotalRadio.com. Así que bienvenidos, bienvenida la gente de RockTotal Radio. Y bienvenido a toda la gente de Perú que nos sintonicen. Un abrazo bien grande y le tenemos mucho metal pesado para compartir con ustedes. Así que se sigue alargando la cadena y siguen aumentando los eslabones de las emisoras que se han unido a nosotros para nosotros predicar la palabra del metal pesado a través de Latinoamérica, el Caribe y Europa. Muy bien, mi gente. Recuerde que usted puede sintonizarnos a través de la página directa de Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Y ahí entra Marca Radio y ahí está la barra, le da play y puede escucharnos、eh, automáticamente. Pero si usted tiene la aplicación de TuneIn. También puede buscar metalpr.com y ahí nos encuentra y también podrá escucharnos. También podrá escucharnos los domingos a las 7 de la noche a través de la avanzada metálica.net. También nos va a estar escuchando. Y todas las semanas se me olvida decirle que si usted desea entrar al chat en vivo que tenemos en Heavy Metal Mansion todos los domingos, Simplemente entre a metalpr.com diagonal en vivo y usted podrá entrar al chat y ahí compartir con los muchachos que se pasan durante la transmisión de、eh, Heavy Metal Bunker Radio Show y la lechonera del rock.、Eh, se pasan compartiendo impresiones y、eh, pasando un buen rato en el chat. Ok, así que hoy tenemos programa especial. Hoy tenemos p r o g r a m a s o especial. Hoy vamos a escuchar de todo. Vamos a escuchar un poco de algunos clásicos. Vamos a escuchar algunos temas de la nueva generación. Vamos a escuchar algunos temas un poco rebuscados, de esos que no suenan con mucha frecuencia y de bandas que la gente no habla de ellas、eh, comúnmente, pero que son extraordinarias bandas, ya sean.、Eh, Clásicos que han dejado huellas, o ya sean bandas de la nueva generación, bandas reconocidas y bandas no tan reconocidas. Pero además de eso, hoy tenemos entrevista especial en Heavy Metal Bunker Radio Show. Hacía tiempo que no hacía entrevista、eh, para el programa. Hoy vamos a hacer una entrevista especial con la g e n t e de Strike Master. La legendaria banda de trash de México. Hoy vamos a estar hablando un poco de en qué estatus está la banda con todo esto de la pandemia y qué es lo que tienen en el futuro, además de una actividad muy especial que hay esta semana. Y vamos a estar hablando un poco de eso con Strike Masters. Así que, habiendo dicho esto, ya comenzamos con nuestro despegue de la noche. Recién. No recuerdo si la semana pasada o la anterior comencé el despegue con una banda de Japón. Me gustan mucho las bandas de Japón. Pues hoy nos fuimos con otra banda de Tokio y nos fuimos con la banda Concerto Moon. De su álbum Rise for Ashes del 2008, estábamos escuchando el tema Lies and Betray. e d Un bandón de cuatro pares es lo que es c o n c e r t o moon una banda que comenzó en 1996 y que al día de hoy siguen activos de hecho su más reciente álbum、eh, que se llama auroboros、eh, se lanzó en el 2019 y también se lanzó un vídeo、eh, live compilation de ellos en el 2019 así que c o n c e r t o Moon sigue activo, vivitos y coleando y haciendo una música espectacular. Bien, pero nada, vámonos a la música que es lo que nos compete a nosotros y lo que nos interesa. Y vámonos con una banda que me gusta bastante, que tuve la oportunidad de verlo y de compartir con sus integrantes. Esta banda es originaria de Florida. Y vámonos con. Una banda en la voz del ex sabotage Zach Stevens. Vámonos con Circle to Circle.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 Además de eso, también hay otro grupo de emisoras que se va a dar la tarea de retransmitir el programa durante la semana desde diferentes países, diferentes días y diferentes horas. Entre ellas tendremos a c é s a r Radio Rock, que estará transmitiendo todos los domingos a las 21 horas desde Bolivia. ASALTOMATARADIOROC.com, k que estará transmitiendo todos los lunes a las 12 del mediodía desde España. Tendremos a metalcorrosivo.com que transmitirá todos los lunes a las 6 de la tarde desde México. A frecuencia online radio que estará transmitiendo todos los lunes a las 22 horas desde Buenos Aires, Argentina. Tendremos el t ú n n e l c o que estará transmitiendo todos los martes a las 8 de la noche desde Colombia.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 A las 8 de la noche, desde Lima, Perú. Así mismo, mi gente, rocktotalradio.com se une a Heavy Metal Bunker Radio Show en este peregrinaje de heavy metal por todo Latinoamérica, el Caribe y España. Así que, todos los amigos metalmaníacos de Lima, Perú y de t o d a ese cono sur, Pues, mi gente,、eh, tendremos a través de rocktotalradio.com Heavy Metal Bunker Radio Show todos los miércoles a las 8 de la noche. Así que eso es lo que tenemos, mi gente. Esta intervención que tuvimos ahora, estuvimos escuchando nada más y nada menos que a una banda fundada en Florida, Estados Unidos. Eh, que lleva como nombre Circle to Circle. De su álbum All That Remains del 2005, estábamos escuchando precisamente el tema All That Remains, uno de los extraordinarios álbumes. En realidad es un EP de Circle to Circle en la voz de Zach Stevens, quien es un ex integrante, fue cantante de. Nada más y nada menos que de la banda Sabatage. Así que ahí teníamos a Circle to Circle, un bandón. Y después nos fuimos con Chastain, que nunca había puesto nada de Chastain en este programa. Pues sí, hoy nos fuimos con algo de Chastain de su álbum Surrender to No One del 2013. Estábamos escuchando el tema Stand and Fight. Un temazo,、eh, Chastain, una banda que suena súper, súper bien y que todavía están activos haciendo buena música por ahí. Bien, vámonos entonces con más música y me quiero ir con algo que salió nuevo、eh, hace un par de semanas, algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo y estamos hablando del nuevo álbum de Zack Wild con su banda Zack Sabbath. Eh, s a c Wild con su banda z a c s a b b a t que como sabrán es una banda tributo a Black Sabbath, desde febrero se supone que hubiesen lanzado un álbum que era en honor a los 50 aniversarios del de álbum original o el álbum debut de Black Sabbath, donde se iba a grabar todas las canciones del álbum y se iba a tratar de grabar bajo las condiciones y con la misma tecnología con que se hizo en el 1969. Pues en febrero no se pudo dar, después se dijo que se iba a lanzar en octubre y en realidad se acaba de lanzar este mes de septiembre. El álbum lleva como nombre Vértigo y、eh, se lanza como un EP porque tiene seis tracks, pero la realidad es que dos de esos tracks pues, tienen varias canciones、eh, en un medley.、Eh, así que vámonos un, a escuchar algo de ese álbum de、eh, Zack s a b a t Y vámonos con uno de esos medley para que、eh, usted dé su opinión de cómo le quedó la cosa a sakwile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 Las 24 horas del día estás con el túnel rock. Yes, people, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Saludos a todos y a todas. Bien, gente, eso que estábamos escuchando era nada más y nada menos que lo más reciente de、eh, Zack Wild con su eh, banda、eh, Zack Sabbath, que es su、eh, banda tributo a Black Sabbath. Que acaba de lanzar un álbum de nombre v é r t i g o Que es un álbum que se hizo en honor a lo que fue el lanzamiento del álbum debut de Black Sabbath. Que se lanzó en el mes de febrero. Y este、eh, álbum, pues recientemente en septiembre, p u、pues, e、eh, se s lanza al mercado. Y este álbum, pues cuenta con、eh, seis tracks. Y de esos seis tracks, dos de ellos. Son un medley y quise compartir con ustedes uno de ellos que contiene a Was Behind the Wall of s h e e p y N.I.B.、Eh, asimismo, hay varios eh, otros eh, temas que son de ese primer álbum.、Eh, según s a c k w p u e s este álbum se trató de grabar con alguna de esa tecnología que se utilizó en 1969. Se grabó completamente análogo. Eh, de hecho, hay un. En, si compras el CD,、eh, trae un DVD donde、eh, es como un behind the recording, g d e l a d Y álbum. Y ahí te tienen más o menos cómo fue que se、eh, grabó y cómo se mezcló y cómo se hizo todo, tratando de utilizar、eh, la tecnología para tratar de recoger ese sonido.、Eh, Puro que se recogió o, o que era lo que había en aquella época, en 1969. Si lo logró o no lo logró, pues en realidad, pues no lo sé. Sí sé que suena espectacular, tiene un extraordinario sonido. Aquellos que hemos comprado el, el álbum, el disco en vinilo, pues podemos、eh, escuchar y, y sentir que realmente fue un álbum que se grabó de manera análoga y no un álbum que se grabó digital y después se. Eh, se cambió a análogo. Así que eso era lo más reciente de Zack Wild y su banda Zack Sabbath, un álbum que a mí me gustó bastante. Después nos fuimos con la banda Travelers, una banda que es parte de lo que es el movimiento del New Wave of Traditional Heavy Metal, que en el 2020 lanzó un álbum de nombre Termination Shot. Extraordinario álbum que me gusta mucho, y yo sé que al lechón atómico también le gusta mucho esta banda y, sobre todo, este álbum.、Eh, y De ese álbum estábamos escuchando precisamente el tema Termination Shock, un buen álbum de una excelente banda que íbamos a ver, íbamos a ver en el、eh, Hell Heroes、eh, 3, pero. Lamentablemente, con esto de la pandemia, pues todo se canceló, pero no perdemos la s esperanza. s Bien, mi gente, vámonos entonces con otro bloque musical y vámonos ahora con algo clásico, algo que yo no pongo con mucha frecuencia aquí, pero si usted es un conocedor del heavy metal, va a saber que estamos sonando. Así que vámonos con Heavy Metal Bunker Radio Show en nuestro próximo bloque musical.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 Bienvenido de vuelta, bienvenido de regreso, mi gente, a Heavy Metal Bunker Radio Show. Este bloque lo comenzamos con nada más y nada menos que con la clasiquísima banda Lizzie Borden. De su álbum Visual l i g h de 1987, estábamos escuchando un temazo muy popular que se,、eh, que se hizo en ese momento que se llama. Me Against the World, una de las canciones icónicas de l i z z i Borg, un bandón de cuatro pares que siempre he dicho que ha sido una banda muy, muy, muy subestimada y que debió haber adquirido más trascendencia y más popularidad en la industria de lo que era el El hard rock y el heavy metal. Pero No、ocurrió como no ha ocurrido con muchas otras b a a s Bien, después nos fuimos con nada más y nada menos que con la banda Tren Loco y de su álbum Carne Viva del 2000 estábamos escuchando el tema Carne Viva de ese bandón de cuatro pares Tren Loco. Y después nos fuimos con, nada más y nada menos que con una legendaria banda del trash metal de México, nos fuimos con Strike Master. De su más reciente EP, Dead b a s e Illusion, que lanzaron en el 2020, estábamos escuchando el tema Strong As Hell. Bien, mi gente,、eh, como lo prometido es deuda, pues hoy, esta noche, tenemos en entrevista especial a nada más y nada menos que nuestro gran amigo c o、eh, l c a m u s de México,、eh, guitarrista, cantante, líder de la banda Strike Master, una de las、eh, grandes bandas legendarias del trash、eh, de México. Y esta noche estamos con él y vamos a hablar un poquito de Strike Master y de los planes、eh, que tienen en el futuro. Saludos, Cole. Saludos, Nerin, para ti, para la isla de Puerto Rico, para todo el público que nos está escuchando desde la Ciudad de México. Bien, me alegro mucho、eh, poder tenerte acá en sintonía. Gracias por、eh, darme estos minutitos, ¿verdad?, para, para poder compartir un poco de información. Y poner a nuestro público al tanto de qué está pasando con Strike Master.、Eh, la última vez que nos vimos, nos vimos aquí en Houston, en, en una actividad que estuvimos con Artefacto X, ¿recuerdas? Claro que sí, fue el año pasado que hicimos un mini tour en Texas, fuimos a Dallas y rematamos en Houston, ¿verdad? Sí, sí, allí estuvimos con el Lechón Atómico y estuvimos con. con o r v i d Conti、eh, que de hecho fue el día antes del concierto de Iron Maiden、eh, por eso ellos estaban acá claro、pues、había, había mucha actividad metalera en Texas en ese fin de semana ¿no? pues, pues, pues cuando va Iron Maiden a cualquier lugar se revuelve todo el caldo、sí. bueno en aquel momento todavía no había salido el nuevo EP、eh, de Strike Master、eh, no los habías hablado pero todavía no había salido al mercado Y de allá para acá, pues han pasado muchas cosas.、Eh, primero que nada, este, ¿cómo le ha afectado todo este, toda esta cuestión de la pandemia a Strike Master y a los planes que ustedes tenían ya、eh, montados para este año?、Oh, principalmente nosotros, ya durante los últimos tres años, habíamos tenido muchísima actividad. Habíamos sacado dos discos, habíamos. Tocado en los festivales más importantes de México, porque México de pronto dio un levantón muy fuerte, ¿no? Y empezamos a tener festivales del tamaño de cualquier festival de Europa, de dos días con cuatro escenarios, cinco escenarios y 120 mil personas. Entonces tuvimos una excelente racha, viajamos por Sudamérica, Norteamérica, todo el país. Entonces sabíamos que este 2020, ya nos iban a mandar a la banca como cualquier jugador quemado n o un buen rato entonces de una u otra manera ya estamos á b listos para tener un año administrativo así que en lo que refiere a eventos en vivo s í vamos a tener pues los de ley no que sería nuestras un par de tocadas en la ciudad de méxico buenas y unos cuantos estados de la república generalmente en los ángeles california vamos igual una vez al año Todo eso se cayó, no todo lo que lo que amerita aglomerar gente y pues este tuvimos que empezar a a diseñar nuevas maneras de trabajar, no también la venta de mercancía、pues、se da mucho en los eventos en vivo tuvimos que pasarnos totalmente a la, a la venta por envío este y a la venta digital al menos este año y hasta que termine, no porque esto le falta un poco. Sí, los he visto muy activos en la página,、eh, eh, lo sigo s bastante y los he visto muy activos en, en lo que es la venta de mercancías, sacando las, las, las camisetas, este, vi hasta mascarillas ya con, con, con el logo de Strike Master y, y todo esto.、Eh, la venta del, del EP, ¿cómo, ¿cómo se vio afectado? Si se vio afectado de alguna manera、eh, no, por esto de la pandemia. Hicimos sold out. No quedó ni una copia. Y también la disquera que, que lo sacó con nosotros, la licencia que le dimos, hizo soldado.、No, ah, Eso, pues. Entonces,、bueno. <risa> estuvo, estuvo excelente. Fíjate que yo ten, teníamos un dilema el año pasado, porque tuvo ciertos retrasos dentro de lo que es su producción, de, la parte musical, este, la, la producción de audio. Y al final, el e p arrojaba su fiesta de lanzamiento hasta el mes de diciembre. Para qué sacarlo ahorita si lo podemos sacar en el 2020, porque en un mes se va a volver un disco viejo, se va a volver un disco del año pasado, claro. claro. Entonces este, estábamos en ese gran dilema, pero de pronto fuimos invitados una vez más a uno de estos festivales enormes que te digo que tenemos ya en México.、Eh, tuvimos la posibilidad de un equipo de filmación muy bueno que trabaja con nosotros de hacerle un vídeo a cada canción. Entonces dijimos, vamos a sacarlo como singles, vamos a sacar una canción tras otra, con un par de meses de diferencia, y en noviembre o diciembre vamos a sacar el paquete del CD con una sudadera, que nunca habíamos sacado, una, una h o o d i e y, y una camiseta, ¿no? Y fue un éxito totalmente.、Eh, tuvimos el festival y tuvimos como unas c u a t r o o cinco fechas en México. Ya para rematar lo que no sabíamos que serían los últimos eventos que íbamos a tener en la vida hasta ahorita, ¿no? Entonces creo que el e p e c fue un cometido muy importante porque también nos dejó con material fresco para este año que está totalmente detenido. Tuvo su, sus pocos meses de luz, obviamente, por, porque ya luego vino este problema mundial. Pero nos dejó con oxígeno, por así decirlo. Ya no tenemos como tal un lanzamiento que habíamos hecho en el 2017. Tenemos algo fresco, algo con, con videos en cada canción para estar promocionando de manera digital a la banda. Y que sí se pudo tocar en vivo. El error hubiera sido sacarlo este 2020 porque no lo hubiéramos tocado para nada. Claro, claro. Sí, que es u n o s a Entonces、problema? sí fue como un, fue un disco chiquito. Fueron cuatro canciones, un EP. Que quedó exactito, así en ese, en ese huequito del año, en lo que no había todavía encierro mundial, en lo que todavía eran los últimos eventos, y hasta los próximos que vengan ya habrá tiempo para componer, para sacar algo nuevo, pero pues eso es incierto totalmente para todos, ¿no? Claro, claro. Y, y sí,、eh, muchas bandas he visto que, por ejemplo, lanzaron discos y, y no han podido respaldarlo en vivo. Eh, y entonces, pues para ellos es como, como una pérdida, ¿no? Porque es un material que lanzas y, y si no lo puedes respaldar en vivo, pues es bien difícil poder moverlo. Así que qué bueno, qué bueno entonces escuchar.、Okay. Un disco es para, para tocarlo, es lo que yo digo. Y siento que las bandas que sacaron disco ya este 2020 durante este problema, no, no siento que haya sido buena estrategia porque da, tanto no se va a tocar en vivo como los ojos del mundo ahorita están puestos en los problemas. tanto los sociales como los de salud y cualquier noticia se vuelve vieja en, en una hora cuando ya salió una peor o más este, apantallante entonces es un año en el que tenemos que dejarnos llevar con la marea n o y no apostar ya sea grandes cantidades de dinero o de fe o de fuerza humana en absolutamente nada hasta tener en mano lo que queremos n o porque se nos puede cambiar el juego en un segundo claro, claro eso tienes una actividad pendiente para este próximo martes si no me equivoco es 15 cierto claro háblame un poco de, de esa actividad pues con toda esta situación todos empezamos a ver los conciertos en línea de las bandas verdad y pues se hicieron uno tras otro hubo gratuitos hubo cobrados y dejamos que avanzar el tiempo y en un momento consideramos que ya era buen momento de activar una vez más nuestras nuestras redes lo que es la parte digital que es en lo que se banda se basa ahorita casi cualquier banda no pues decidimos este que vamos a hacer un concierto un live en a través de nuestro facebook de strike master que va a ser totalmente gratuito donde vamos a tocar los temas que son más pedidos por nuestros seguidores tenemos al equipo de filmación de ya que te había comentado que a cada vídeo le han que cada canción l e han hecho su v i d e o pues son unos chicos muy profesionales los cuales ya están con nosotros para este proyecto del martes próximo que aprovechamos es el día de la independencia de méxico el 15 de septiembre se, se celebra se da el grito de independencia en la noche entonces a través de nuestras redes a las 8 pm de horario de méxico van a poder ver、eh, Strike Master tocar en vivo. Muy bien, esto mi gente, 8 de la noche de México, representa las 9 de la noche de Puerto Rico y el Caribe.、Eh, también son las 8 de la noche para nosotros aquí en, en Houston, pero para la gente de Puerto Rico o del Caribe、eh, sería las 9、eh, de la noche. A través de la página de Strike Master de Facebook, completamente gratis. Fue、pues、muy interesante. Es, y también tenemos ese mismo día para reforzar nuestra audiencia, vamos a regalar un disco del que es de la edición que tiene una sierra, ¿no? Tiene el Sushade acá. l Y vamos a hacer un concurso ese mismo día en el cual pues, van a, tienen que estar muy atentos. Si es a nuestras 12 del día cuando sale el concurso, va a ser a la una de la tarde en Puerto Rico. Ya saben, el ganador se lo lleva. Con envío incluido a cualquier rincón del mundo. Aparte, ese día vamos a sacar un nuevo producto de mercancía muy bonito, de alta calidad, como siempre. Esa va a ser la manera en la cual, si ustedes gustan cooperar para el live stream que les vamos a hacer, con todo gusto, igual este, nosotros no pedimos este, como tal un ticket de entrada, pero si gustan hacerse de un artículo de alta calidad de Strike Master, ya más ahora que viene la época de lluvias y de frío, pues adelante. Eh, ese, ese streaming que van a estar haciendo va a tener algún chat donde la gente va a poder entrar y, y compartir impresiones. Claro, es un es un live de Facebook donde cualquiera se puede meter y comentar en tiempo real durante.、Okay. Y de todas formas, s e queda guardado. Ahí se los vamos a dejar este para que lo sigan viendo. No va a ser como yo siento que va a ser la actividad fuerte de este año, ya que todo lo demás se diezmó, verdad. Pues qué bien, qué bien, pues me alegro mucho estaré yo、eh, allí chequeando, chequeando ese, ese show y dándole un poco de promoción por ahí por las redes.、Eh, al, después de esto, ¿qué tienes planificado si algo para Strike Master, por lo menos en lo que resta del año? Pues creo que este es nuestra, nuestro último plan fuerte del año, la verdad.、Eh, creo que se ha hecho mucho más de lo que. De lo que se podía, hasta donde las limitaciones nos dejan. Ya tenemos un evento confirmado para Colombia para el próximo año, en el mes de mayo, que esperemos que se haga, ¿no? Pero, como te lo digo, no, no creo que sean buenos tiempos para apostar,、eh, tanto para trabajos como para hacer planes, porque nos la pueden cambiar en cualquier momento. Por tanto, vamos a seguir al pendiente, vamos a vender esta mercancía que te digo y. Nada más, o sea, nosotros estamos siempre en composición permanente, aunque ya se esté sacando un nuevo disco, ya se está trabajando en el otro, ya hay material nuevo, pero no es momento todavía de planear ni su lanzamiento, ni su presentación, ni absolutamente nada, solo componer con tranquilidad y dejar que el mundo se arregle solito. Pues muy bien, este, me alegro entonces que a pesar de todo、pues、estén ocurriendo cosas. Eh, y, y nada, vamos a ver qué pasa en lo que resta del año y cómo se va moviendo la industria, no,、eh, no solamente para las bandas, sino en términos de actividades para los fanáticos que ahora mismo pues, están también inactivos este, y están por ahí por las redes este, celebrando cuánto aniversario, cuánto、eh, claro. cumpleaños de cualquier disco, cualquier、eh, concierto, porque pues realmente estamos. Como decimos en mi país, estamos a seca.、Eh, Col, muchas gracias por estos minutos que me regalaste. Sabes que siempre cuentas con nosotros para lo que tú necesites y la banda necesite.、Eh, de verdad, les deseamos lo mejor. Que tengan un extraordinario evento el martes. Yo voy a estar allí presente.、Eh, y nada, cualquier cosa que ustedes necesiten, sabes que pueden contar con Heavy Metal Bunker Radio Show y con metalpr.com. Como te dije ahorita, nosotros transmitimos en Puerto Rico, el Caribe, pero también en diferentes partes de Latinoamérica y España. ¿Quieres enviarle algún saludo especial de parte tuya y de Strike Master? Ah, por supuesto, pues te digo, ya son 14 años de la última vez que fuimos a tocar a Puerto Rico y pues los extrañamos, ¿no? Como si fuera el día de ayer.、Eh, a la gente que nos conoce, les mando un gran abrazo. Igualmente a los que no nos conocen, Eh, espero que puedan compartir el evento para que ahí nos pongamos en contacto y, pues, no no v e m o s el momento. Ojalá pronto de volver a, a la isla algún día para, para tocar allá. Estuvimos en Calley, estuvimos en San Juan, estuvimos en. ¿Dónde más estuvimos? En Aibonito, ahí en las montañas. Tocamos en cuatro puntos diferentes de, de la isla y los cuatro fue, fue muy divertido. Y luego tocamos al último en noviembre en el. Liceo de Calle y Conomen. Entonces, un saludo a todos los que nos conocen, para ti también y a todos los involucrados en, en los programas de radio. Claro, gracias. Este, y, y esto es algo que yo voy a compartir, que no había compartido con, básicamente, con bien pocas personas, pero a principios de año ya yo había comenzado、eh, las primeras conversaciones con, con Col. Eh, para eh, la posibilidad de llevar a Strike Master a Puerto Rico para el verano, específicamente para la celebración de mi cumpleaños. Y ya habíamos hablado de, de más o menos el funcionamiento, los costos y todo, pero en eso nos cae la pandemia.、Eh, pero ¿Ya? Ya, ya habíamos hablado, recuerda, Col, habíamos hablado de. de, de y de lo、historia. habíamos platicado. Sí, este. Y yo estaba muy interesado en, en ese proyecto, pero vamos a ver. A lo mejor para el 51 se puede, no, no, no sé, el mundo no se, no se ha acabado todavía. Exacto, todavía y queda muy pendiente regresar a Puerto Rico, ojalá lo más pronto posible. Bueno, pues, c o l muchas gracias. Entonces,、eh, gracias por estos minutos que nos has dedicado, mucho éxito a Strike Master, que es una banda que... Eh, no habíamos escuchado desde hace años y、eh, cuando lo vimos en houston el año pasado simplemente quedamos impresionados con la, la alineación que te acompaña、eh, suena súper súper brutal、eh, para esta gente que no ha escuchado a strike master o que hace mucho tiempo que no lo escuchan pues、eh, es hora de que le den oído que ¿okay? Gracias, Cole. Un abrazo bien grande. Cualquier cosa que necesiten, sabes que estamos a la orden acá en, en Heavy Metal Bunker Radio Show. Igualmente, un abrazo y muchas gracias por todo. Radio e n i g m a desde Santiago de Chile para el mundo. Código m e p a l b r Este es para todo Puerto Rico y el mundo. Una estación en continua evolución. 247-365. Todo nuevo y lo máximo. A través de la principal estación en línea, Heavy. Me da un ancho. Bien, mis colegas del metal, ahí teníamos lo prometido:、eh, la entrevista con、eh, Colcamu de Strike Master, hablándonos un poco del de,、eh, estatus de la banda y por los procesos, además de la actividad que van a tener en streaming live en Facebook este próximo martes 15. Eh, así que no se lo pierdan, es completamente gratis. Es cuestión de、eh, entrar a la página de Strike Master de Facebook y ahí estará el streaming totalmente gratis. Bien,、eh, así que este bloque, después de la entrevista, Pues lo comenzamos con otro tema de Strike Master de su más reciente EP. El tema se llamaba Cosmic Old Ritual. Y después nos fuimos con una banda que la soné la semana pasada y mucha gente me escribió preguntándome.、Eh, y estamos hablando de Power Wolf. La semana pasada、eh, soné aquí un tema de、eh, Power Wolf. Era un cover del de tema Hell's Cross de Black Sabbath.、Eh, y la gente pues, me estaba escribiendo que, que de dónde era ese, ese tema. Pues mire, es, es un álbum que lanza Power Wolf. De、eh, covers que le quedan espectacular, y esta semana quise compartir con ustedes el tema Touch of Evil de Judas Prisk en el cover que hace también Power Wolf, que me parece que le queda súper, súper bien. La verdad, que me he divertido mucho, me encanta. Eh, los covers que, que esta banda ha estado haciendo. Si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar el álbum、eh, Metal u n Nostrum, que fue lanzado en el 2019, búsquelo, escúchelo, que hay un sinnúmero de covers que se escuchan súper, súper bien. Así que eso era lo que teníamos. Pero vamos a continuar con más música aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show.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 Por aquí, por aquí es que estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, esta intervención musical comenzó con Enforcer, la banda sueca, que en el 2019 lanzaron un álbum、eh, de nombre Zenith. Y además de la versión oficial en inglés, lanzaron una versión en español. Que les quedó simple y sencillamente magistral. Entonces ya la escuché en español y ya no me acostumbro a escucharla en inglés,、eh, porque le queda muy muy bien, y siempre lo he dicho, muy raro que una banda de Suecia、eh, haya hecho una versión en español de este de este álbum. Porque, pues, usualmente no relacionamos esa parte del mundo con el idioma español. Pero para que ustedes vean, que en países latinoamericanos, como en Puerto Rico, pues critican a las bandas por hacer música,、eh, canciones en español. Y los suecos allá también están haciendo、eh, música en español. Así que ahí teníamos a Enforcer con el tema Muere por el Diablo. De la versión en español de su álbum Zenith. Después nos fuimos con una banda de aquí de Houston, Texas, que se llama Gran Andes. Una buena, buena banda. Que en el 2019 lanza un álbum que se llama Renacer. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema Tus Mentiras. Me gusta bastante ese álbum.、Eh, así que. Eso era lo que teníamos en esta intervención y mi gente no me queda tiempo para más. Ya se me agotó el tiempo en mi relojito de arena. Pero la semana que viene regresamos el próximo domingo a las 6 de la tarde, hora de Texas, 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Para otra edición más de Heavy Metal Bunker Radio Show, escuchando clásicos de metal de la nueva generación, metal en castellano y todo lo que se nos ocurra durante 120 minutos. Así que yo los dejo. No se olviden también que todos los jueves a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico. Este servidor Dark Nerudas se estará e en a z t a r Rock a través de AZRockRadio.com con el programa AZ Loud para compartir también un poco de metal pesado. Así que no se olviden todos los jueves a las 10 de la noche a través de AZ Rock. Y los domingos a través de metalpr.com y la avanzadametálica.net. Y durante la semana, pues simple y sencillamente, otras emisoras estarán retransmitiendo este mismo programa, diferentes días, diferentes países, diferentes horas. Si usted quiere saber a qué hora、eh, va a ser retransmitido Heavy Metal Bunker Radio Show en su país, Entre a nuestra página de Facebook、eh, Heavy Metal Bunker Entertainment, ahí aparece、eh, todo lo que es la agenda y el itinerario semanal con、eh, las direcciones, los países y las horas en que van a ser transmitidos. ¿okay? Así que yo los dejo, mi gente. Yo les deseo una extraordinaria semana. Que trabajen poco y ganen mucho. Que coman bien y que beban más. Cuídese usted y proteja a su familia. Se despide su hermano y su colega Dark Nerudas. Hasta la vista, baby.